En el programa de hoy vamos a tener mucha música, va a sonar Betagari, va a sonar Alchatu y va a sonar la formación de Lazcao Ladislao. Una formación que la semana que viene estarán por aquí, por Euskal Música, para presentarnos su primer larga duración, Pantayaka. Y también en el día de hoy escucharemos la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Guskirratia... Más concretamente el programa que emiten los lunes de 8 a 10 de la noche ¿Cómo están ustedes? Una entrevista que realizaron a la formación de Nafarroa Ecstasy Una banda que después del verano verá la luz lo que es su primer larga duración Pero ahora como está ya en gira de conciertos Han editado un EP con tres temas para darse a conocer Hace dos semanas pasaron por el programa de Gus ratia Y hoy escucharemos esa entrevista que realizaron a la banda, lo dicho, de Nafarroa Ecstasy. Todo esto durante estos próximos 90 minutos de 6 a 7 y media de la tarde, en Mundial, el 100.8 de la FM, Berriozar y Ratia, y en Internet, en euskiplaza.net. Así que si os parece vamos a comenzar Y lo vamos a hacer con una joven banda los vamos a hacer con la formación Alchatu Un trío compuesto por Iván, Julen e Iker Hay que decir que este trío vive en Lumbier y Lumberry Y han empezado el año pasado Y han llamado la atención por su música bien hecha y madura Para las edades que tienen Como te comentaba anteriormente 16-17 años sus, influ sus influencias clásicas Les llevan a dar a sus canciones un toque de The Clash O por ejemplo de Erzainak en su primera época. Del CD destacar dos canciones, música Sainetan, primer videoclip realizado por Aitor Leyotikan y Amesteko Garaya. Aparte, reseñamos las versiones de The Special del tema Galdesca Ari y la versión de la canción local Irunberri Lumbier o la recreación del texto de Joe Stramer en el tema The Future Is Angreiter, en definitiva Son 10 canciones las que te puedes encontrar En este primer, larga duración De esta banda, jovencísima banda Al chatu, lo que vamos a escuchar Los temas, música, signetán, como te comentaba anteriormente Primer videoclip y sencillo Presentación del disco, hay que decir que el videoclip Fue grabado más concretamente en la FODE Lumbier y luego escucharemos el tema Galdesca, Ari, Sara Así que, con al chatu y diciéndote Y dándote en primicia aquí En Euskal Música, que estarán Encima del escenario, en uno de los eh, lugares del Nafarrón Y es una de las áreas Pues comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Música que guindesas illusió a la lana A además huerpitu músicaa kalean música bizuta, música sañeta música sanñeta. Abyzik zau, mušika sa nebaz, mušika sa nebaz. Len Da muzika bizita muzika zaneta Muzika a Baurré al bajo y a las voces e Iker Aritz a la batería y han dado varios conciertos en bares de Iruña y el plato fuerte seguramente el 19 de octubre dentro del Nafarron en una de las áreas para presentar este primer larga duración para presentar temas como música Sainetan o esto que estamos escuchando Galdesca Aritzaral Comentad que dentro de unas se estarán por aquí Por Euskal Música, por Berriozar y Ratia No sabemos aún si estarán aquí en persona O estarán eh, vía telefónica para presentarnos Este nuevo trabajo discográfico Pero eso sí, lo dicho, dentro de unas semanas Tendremos a al chatu Para hablarnos de este, su primer Larga duración, como como Vamos a tener la semana que viene A esta gente, ellos son Ladislau, cuidadito con esa banda Que nos llega desde Lazcau y como te comentaba Al comienzo del programa, la semana Que viene, el próximo jueves, estarán aquí en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 Nuevo hay que decir que ellos no son nuevos en el mundo de la música, ya que han pasado por bandas de, de la talla de Brigada Criminal, Camp Time Nemo, Los Rockingson, Fishfucking, Señor No y Escoriacia, entre otros. El disco se presentó el pasado 23 de mayo y hay que decir que el, la semana que viene, el próximo jueves, estarán aquí en Euskal Música en Breuzar y Ratia, para presentarnos este larga duración. De este primer larga duración, como te comentaba anteriormente en Pantay Jack, vamos a extraer los temas Infernura, Soas y Ates, Ates. <risa> se presenta esta banda así se presenta la banda Ladislau con este primer larga duración Pantalla Y con temas como Infernura Suas Y Ates Ate, si quieres saber algo más Ya sabes que el próximo jueves estarán Por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Para presentarnos este primer larga duración Para hablarnos un poquito de este Álbum, para hablarnos un poquito de la trayectoria musical De la banda y para hablarnos un poquito de por qué Han dejado pues eh, bandas como Brigada Criminal, Captain Nemo o Los Rockinson que es de donde proviene Esta formación, nos vamos con Metagarrie Y es que hay que darle Zorionac A esta banda, ya que cumplen 20 años Y qué mejor que celebrarlo que Con un directo, un directo en el cual repasan Pues digámoslo así Los mejores temas de su trayectoria musical En 1994 Hace 20 años grabaron su primer Trabajo discográfico en los estudios Lorenzo Records de Berriz En 2004 por ejemplo, hace 10 años Pues grabaron su primer disco en directo Que también incluía un pequeño documental sobre el grupo eh, Discos, eh, por ejemplo En el 2002 tenemos el Arnasa Artú En el 2006 el Amaika Gará Por ejemplo, en el 2000 El 8000 bueno en definitiva Que 20 años de trayectoria musical Para Beta Garry, bien se merece un disco Como este, un álbum en CD Y de DVD, y hay que decir que Este álbum ha sido grabado durante el verano Del 2013 en los conciertos que ofrecieron en Engasteiz, Bilbo y Donosti Y hay que decir también que después, durante los Primeros meses del 2014 Triki y Yonan, pues lo mezclaron y masterizaron En los estudios cataline y Mamia en Azcárate, esto ha salido Hace unas semanas, vamos a felicitar Por supuesto como se merece a Beta Garry 1994-2014 20 años ya en la escena musical para esta banda que nos hace bailar y saltar con temas como Mundus Salua o Hayo Ninchen Va a avanzar tu cotel. Hay un incendio, mi derrias que custeco buraz. Ta dure kangenu en esa ardua. El baño le mi custea. El que nace se ha mebocado. Y no te crues aunque ha tuerta Pues ahí está la música que nos trae esta formación, la música que nos trae venta Carry, con este álbum, 20 años. Y, sí, y es que hacen ya la friolera de 20 años, ¿quién nos acuerda aquel álbum que sacaron en 1994, donde tenían la L, como si serían novatos en esto de conducir? Pues 20 años después regresan al panorama musical con este álbum en directo. En el CD te puedes encontrar 20 temas, en el DVD te puedes encontrar 28 temas en directo, además de entrevistas, además de un documental sobre la banda Beta Garry. Todo ello en este álbum CD y DVD en formato DigiPack, Beta Garry 20 años. Ahí estaban dos de los clásicos de la trayectoria musical de la banda, Mundus Aldua, y estos últimos compases del tema calloninchen Y nos vamos a ir si te parece nada más y nada menos que 23 años atrás, ya que los del Rayo fueron el primer grupo que grabó con el sello discográfico de diruña Diruñagor hace 23 años junto al grupo y con el Drogas. Como productor musical del disco todo hay que decirlo pachi su antiguo cantante se fue a vivir lejos y el grupo se desshitó pasaron los años y hasta hace dos no supimos nada de ellos hasta la aparición del primo de pachi Juan Carlos como cantante sustituto y que fue capaz de liar a Leo peyo y Alonso otra vez y rescatar el nombre y el espíritu de esta banda de nuevo vuelven a quedar con el drogas y hacerle cantar en una canción Dame tu amor que es el tema que cierra lo que es este ep y hay que decir que también pues eh, hay temas como por ejemplo preso en tus besos o el rey de la autopista. Y eso es lo que nos podemos encontrar, como te comentaba anteriormente, en este minicídet de 6 canciones en este EP que acaban de publicar Los del Rayo bajo el nombre de Endosis chiquitas. Lo que vamos a escuchar, El guardián de tus errores y el rey de la autopista. 23 años después regresan Los del Rayo. Teme, quiéreme, Si prefieres que Dios sea el guardián de tu errores Quiéreme Has vencido con tus miedos mil batallas Y ahora no me pidas más que te peguen Unha mirada equivocada Y un suspiro que no quiere decir nada Si pudiera subiría al firmamento Y en la estrella más bonita pondría te quiero Pasaría el tiempo amarrado a la orilla De tus labios quiero beber beso a beso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 Ya adelante, todo está bajo control. Mi cerebro está despierto. Domino la situación. Eso veneno en el cuerpo. Soy un motor de explosión. Mi casha Vuelven a la escena musical y lo hacen con este EP de seis temas, el rey de la autopista, el guardián de tus errores, maldita soledad. Inocente pubertad noche de bares Y tu amor Esos son los seis temas Que te puedes encontrar En el regreso Esperado regreso En esta formación De los del rayo Su En dosis Chiquitas Lo que escuchas El rey de la autopista Antes escuchabas El tema El guardián De tus errores Calles de mi ciudad Chico no tengo rival Y ya nadie me puede parar Es friso a toda velocidad En las calles de mi tira. Estás en la sintonía de Berriozán y Ratio Estás en la sintonía de 100.8 de la FM Y esto es como cada semana Euskal Música, 90 minutos para compartir contigo Toda la escena musical en todos sus estilos En que se refiere a la música de Euskal Herria Ahí estaba el rock and roll clásico y de siempre De esta banda de los del rayo Y nos vamos ahora, si te parece Con otra banda, nos vamos con Voltaya, hay que decir que en 2004, mediante la explosión de Vamos a hacer un poquito de historia Iones, neutrones y electrones Nació Voltaya en zumaya De las cenizas de los grupos Itaka y gotham Con sonidos el desierto Los miembros del grupo pues descargan su cólera en Injuria en las letras de sus canciones Como si fuera una epidemia con ritmosis cañeros y eléctricos El trío está formado por Unai e Isagirri al bajo y a la voz, por John Duran a la batería y por John Bracamonte a la guitarra, lo que vais a poder escuchar es eh, evidentemente su primer larga duración llamado igualmente Keyos Voltaya y de él te extraemos dos temas el tema Atari-An y Udaberri <risa> a yeah. formación de reciente creación, más concretamente a primeros de este año 2014, ha visto la luz lo que es el primer trabajo discográfico para Voltaya. esta formación de Zumaya que comentaban que como te comentaba anteriormente, tiene de las cenizas de los grupos Itaka y Kokcham. La banda compuesta por nada más y nada menos que Unai Eizagirre al bajo y a las voces, Ion Duran a la batería y John Bracamonte a la guitarra. 7 temas son los que te puedes encontrar en este primer larga duración Aquí están dos de ellos, Atarian y Udaberri Y vamos a ver si te parece un poquito un alto en el camino Lo que se refiere a la música de Euskal Herria Hemos comenzado con el chatu Hemos seguido con la banda Ladislado Ladislado, perdón, que la semana que viene estarán por aquí por Euskal Música para presentarnos su primer larga duración y para hablarnos un poco de la trayectoria musical de esta banda y hemos escuchado también eh, dos de los temas incluidos dentro del vigésimo aniversario de Beta Garry y la vuelta de los del Rayo junto con el primer larga duración de reciente publicación de la banda Voltaya y ahora nos vamos con una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Gus ratia más concretamente eh, la realizaron hace dos lunes mmm, los eh, chicos de... Un programa que, es bueno, está dedicado al rock y está dedicado al metal, titulado y llamado ¿Cómo están ustedes? Por ahí pasaron la banda de Nafarroa Ecstasy para hablar de su primer larga duración, un primer larga duración que saldrá después del verano, pero hay que decir que eh, hace unas semanitas editaron un EP con tres temas para darse a conocer en esto de la música, ya que han comenzado pues a... Realizar conciertos, conciertos importantes E interesantes que nos van a Desgranar en esa entrevista que Realizaron nuestros eh, compañeros De Egushki y Ratia, así que Te quedas con esa entrevista y a vuelta de ella Seguimos compartiendo contigo más música local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 ...integrantes de, de Ecstasy, que es una banda navarra, de reciente creación, por así decirlo... ...pero la que estáis músicos de larga trayectoria, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, la verdad que ya tenemos alguna cana por ahí arriba. <risa> bueno, pues, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros los dos? Bueno, pues, hola, buenas buenas tardes, buenas noches. Yo soy David Clavero y, bueno, soy el, el bajista de, de Ecstasy... Uh -huh. Eh, estoy en el grupo, hemos empezado eh, a partir de diciembre, enero Y bueno, contactaron conmigo y me la, la idea me gustó Y para adelante, ahí andamos, dando guerra sí, sí. Estupendamente, a ti ya te habíamos visto alguna vez en los estudios de Busque Ratia, Jorge Sí, hace 4 eh, o 5 años ya Hace ya, ¿no? ya pero... un tiempo, sí, pero con otro, otro proyecto Con cierta similitud también, ¿no? Con esta, si sí, no Sí, la verdad es que, de hecho, esto nació un poco Del de, de rebote que nos cogimos <risa> El otro grupo sí, sí. Y, y la verdad es que un poco Este grupo empezó como como una idea Que no sabíamos para de tirar ¿no? y, Como un proyecto de estudio uh -huh. Y la verdad es que A lo largo del tiempo ya, cuando fuimos a Lo que era el disco, pues ya vimos que, joder pues, eh, Te entraba otra de las, las ganas ¿no? de, de poder presentar en directo Y es cuando ya... Cuando ya Un poco por casualidades, la verdad es que, que en una semana teníamos el grupo completo, ¿no? Ajá, oye, y pues pasáramos de 2 a 6 ¿no? Estupendamente, y todo eso llevó a grabar lo que en el día de hoy ya tenemos preparado aquí para, para poder presentar a cómo están ustedes, que es este single de sí. adelanto de lo que va a ser el, el disco que vais a editar a finales de año, ¿no? ¿No? Eso es correcto, sí. el, el disco realmente está ya grabado, ¿eh? Está grabado sí. desde principios de marzo. Lo que pasa es que, pues, estamos hablando con alguna compañía y nos, nos han dicho que hasta después de verano na, nada, ¿no? Entonces... Como hemos empezado a tocar algo en directo y la gente nos reclamaba algo, pues les preguntamos a ver si les parecía bien y, y nos dijeron que bueno, adelante, pero con un pequeño EP, single, como quieras llamar, de tres temas y por lo menos para que la gente pueda pues, pueda ver lo que hacemos. ¿no? Pues estupendamente, si os parece lo catamos ya, escuchamos el primer tema de, de, del EP, single o como, llamar, o sí. como sea, Stronger. Suena, ¿no? Suena. Bueno, nos esperemos. <risa> estaba ya colgado en YouTube o algo así. Sí, eh, este es un poco... Lo, estaba orientado a ser el primer single y, y de este tema vamos a grabar un videoclip también en el verano. Y un poco pues eh, lo hemos movido un poco por, por medios especializados, programas de radio y, y páginas web, ¿no? O sea, pero no muchas, ¿eh? No más de 10 Y el tema del videoclip... Eh... ¿Va a tener algo que ver el, el entorno de grabación con lo que es la portada de este single? Está chulo, ¿eh? con un edificio en ruinas o algo así. Pero claro, ¿es real o esto es una recreación en...? Eh, va, a tener, va, a tener, va a tener relación porque sí. hay una ubicación aquí muy cercana de Pamplona, un castillo así en ruinas. Aquí es donde hemos hecho la sesión de fotos, que pues en octubre se podrá ver no en el CD. Y, y le mandamos fotos de, de, de, de ese castillo al, al chico que ha hecho la portada ¿no? que, es, que está en Finlandia y, y un poco cogió la idea de por dónde íbamos y hizo la portada ¿no? la estamos está encantados ¿eh? con la portada está ambientado un castillo de aquí de, de Navarra de Pamplona, muy cerquita Ajá, oye, pues dejamos ahí y ya ya lo iremos viendo y ya veremos cuando salga el, el videoclip cuando lo colgáis cuando hagáis lo que sea con él pues eh, lo iremos viendo también y lo disfrutaremos, como no El tema es de los que van a aparecer, obviamente, como los otros dos que escucharemos a lo largo de, de la entrevista de hoy De los que van a aparecer en el, en el disco Que está grabado prácticamente todo, eh, entiendo como, como la mayor parte de los grupos, por lo menos de nuestro entorno, suelen hacer últimamente Grabado eh, en casa, entre comillas, o, o con medios eh, que podrían estar al alcance de, de bastante gente Pero luego ya... El trabajo de, de darle forma a eso, de redondearlo, de darle brillo y, y tal, haciendo viajar a todas esas grabaciones, ¿no? Sí, sí, sí, has dado el clavo. La verdad es que, bueno, eh, en Noa Endio, personalmente en casa tengo un estudio, ¿no?, que, que han grabado algún otro grupo también, alguna maqueta, y, y para mí, para nosotros realmente es que era lo más cómodo, ¿no?, porque... Uh -huh. Eh, cualquier día que tienes sí. libre por la tarde o, o el fin de semana, pues te ocurre una idea, bajas, no y empiezas a grabar y lo vas maquetando, ¿no? Todo. Uh -huh. Y cuando ya tienes las canciones más o menos perfiladas, pues las a, la, ya, la grabas ya, lo que son las tomas ya de principio a fin, ¿no? Y, y la verdad es que hemos ido... Como, nos hemos pegado tres años, realmente, para lo que es la grabación, ¿no? También ha habido unas pausas grandes, ¿no? Pero te daba una, una visión muy buena porque igual tenías un tema terminado... Eh, hace un año y medio, por ejemplo, lo escuchabas tres meses después y, joder, había una parte que no te convencía y la cambiabas, volvías a, a grabar o metías nuevos arreglos, un estribillo, metías alguna cosa nueva. Uh -huh. y, y sí, lo que hice es, al final estaba todo grabado aquí, hicimos varias maquetas, muchas mezclas, remezclas y demás. Y cuando llegó ya la hora de, de ir terminando, pues pues contactamos con, con Eric, ¿no? el, el, el chico que está en Estocolmo que, que ha mezclado el disco. Y él fue muy sincero, ¿no? Y dijo, pues bueno, yo con esta mezcla podría masterizar, pero no va a sonar como tiene que sonar, ¿no? Y si, si realmente mezcláis y masterizáis, pues os voy a dar otro sonido que, que os va a poner a otro nivel. Uh -huh. Y la verdad es que estamos encantados, ¿eh? Yo creo que ha sido la mejor de decisión que hemos tomado. Le agradecemos, ya hemos dicho personalmente, ¿no? Que agradecemos mucho su, su opinión, sincera, desde el principio. Uh -huh. Y la verdad es que si escuchas lo que había, lo que hay, pues no tiene nada que ver, ¿no? David que, que también ha escuchado... Bueno, Hombre, la, que... la primera grabación era una grabación muy buena y sonaba muy bien, pero sí es verdad que a raíz de que cogió Eric el, el, el CD, el sonido, o sea... Es que suena a cde de verdad, vamos, o sea, a, a grupo potente la sacaron un sonido muy bueno, sí. y, y eso que le hacía rabiar, eh, a David, que él estaba parte tenía un poco <risa> sí, un poco eh, capados, pero bueno. Es, el al más, final es más de Piruvirus, más de guitarrista, sí. Bueno, no, <risa> toca eh, bajo también, creo, él, ¿no? él toca de todo, no, lo que, muy lo muy que él, él tiene una visión global de la canción y por ejemplo, pues eh, te dice, eh, aquí sobran sobran pistas, ¿no? Porque, por ejemplo ha habido eh, ciertos solos de guitarra que han desaparecido. Eh, con el bajo pasaba igual, de, te pedía simplificar cosas para porque había muchas mucha, mucha cosas, ¿no? Sí, a la hora de grabar pues siempre tiendes a un poco a que se te oiga no en sí. un momento dado a lucirte un poco dentro de lo que puedes ¿no? uh -huh. y, y este era todo lo contrario no esto tiene que ser pum, o sea, no hagas más tiene que ser pum ¿no? sí. Entonces, claro, vení, volví a la pista y era como, ya me ha quitado el bajo me la, <risas> Entonces, la verdad que luego te das cuenta de que realmente Si quieres que suene potente, lo que te está diciendo es así, ¿sabes? Ajá, no obstante, también habéis tenido un montón de colaboraciones de, de músicos de fuera de la banda, ¿no? Eh, que también han metido sus partes y sobre todo han sido guitarristas en sí, este caso. Sí, sí, sí. La verdad, ah, la verdad es que ha sido todo un lujo que mucha gente nos pregunta y todo el mundo piensa que hemos ido pagando ahí a la gente por tocar. Y no aquí todo el mundo ha colaborado por Amor al Arte sí. y porque hemos tenido alguna relación en conciertos, ¿no? Han sido todos músicos que, que hemos conocido sobre todo yo en la anterior banda de haber compartido cartel con ellos y, y cuando los hemos pedido colaborar pues pues se han mostrado encantados y la verdad que ha sido un, un lujo no porque ya te digo, contar con, con héroes que, que, que tienes tus discos en casa de cuando tienes 15 o 16 años es es algo increíble no sí porque claro, aquí han metido la guitarra por ejemplo pues en eh por poner un ejemplo que supongo que será el que te al que te pueda referir en parte Robert R. Rodrigo de Erles. Sí, bueno, que es Vizca, un Vizcaíno, que es un monstruo de la guitarra, sí. Sí, sí, desde luego, y, y una mejor persona, eh, también la sí, no he tenido todavía contacto con él. Sí, sí con su hermano, que da clases de guitarra, da clases de guitarra a chavales también y a John le dio clases de guitarra a Million. Eh, <risa> sí, sí, sí, la verdad es que muy muy majo su hermano, como que que Robert también. Y aparte de él, pues también Músicos novarros veo aquí eh, De lo que tenéis vosotros, de la información que tenéis puesta en internet Pues que, por ejemplo, Roberto De, de Black Belt, antes de entaxicarlo Y también en tu tumba, por cierto sí, eh. Con vuestro batería te veo, bien... te veo bien informado, eh, informado. Aquello lo viví, ya no, ya no es una cuestión De informarse, sino de haberlo vivido sí, sí. Sí. Y tenía mucha relación además Con ellos, y, y ¿cómo cae David, tu tumba, de todas formas en, en Erles, porque no hemos hablado del resto de miembros De la banda, pero aparte de vosotros dos Eh, también hay hay otras personas Silvia sí. cantante que sí. estaba contigo sí. en... silvia y yo fue un poco el, el sí. germen que empezó esto ¿no? que veníamos de, de otra banda anterior y uh fuimos -huh. lo que empezamos y la verdad es que al principio de te digo, era un proyecto de estudio que no teníamos ni tan siquiera la intención de, de sacar un disco a la venta ni nada ¿eh? sino grabar unas canciones para nosotros uh -huh. y, y la verdad es que durante casi dos años y medio fuimos eh, componiendo grabando arreglando re, grabando y, y cuando ya realmente estaba casi acabado el disco no Pues eh, a mí con tu tumba me, me une una relación también laboral, ¿no? Porque a mí me tocó trabajar de técnico sonido muchas veces fuera Y él, mm -hmm. coincido mucho con él Y un día cayó por casa, no sé qué le dije, ah, pues mira, si quieres escuchar un poco Lo que te había comentado el día anterior en algún concierto y tal Y en cuanto lo escuchó me dijo Si quieres en batería, cuenta conmigo, ¿no? Y Ajá. yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque digo, joder, tío, el nivel de este que <risa> quiera y, y luego, el, eh, pues con Jaquín pasó lo mismo, ¿no? Una profesora de canto que, que te venga y te diga Oye... Se apunta con los teclados y los coros uh -huh. eh, El otro guitarrista, Ángel Que desde aquí le mandaba un saludo muy fuerte sí. Pues también Era uno de los guitarristas invitados Porque este disco eh, Todos los solos eh, son eran colaboraciones En un principio, ¿no? Uh -huh. Y Ángel vino a, a grabar dos solos y Ángel que estuvo en Meridian En, ¿En Meridian, sí. entre otras, entre otras sí. muchas bandas Sí, en Rock O'Face también, ¿no? Sí, en Rock, también, ¿no? y, sí, en Rock, Age, Rock Age. Últimamente, sí uh -huh. y, y ya te digo, pues A la semana o así volvió, volvimos a tener contacto y dijo, oye, si, que se apuntaba, ¿no? Y cuando no había ni tan siquiera intención de, de hacer banda. Sí. Y de repente, pues yo, claro, le decía a Silvia, pues oye, que me han dicho esto, esto y tal, ¿no? y Joder, de un día para otro pues teníamos la banda montada no nos faltaba solo el bajista y, y la verdad que puede presumir de haber sido el único que hemos sido detrás de él <risa> soy, el, soy el único que han venido a buscar a mí la verdad que contactó Jorge con, conmigo y bueno soy una persona que le suelo dar mil vueltas a todo, a la mujer la, la, la, la pongo negra porque la quiero que me dé ella su su consentimiento y su ideas Y de esta fue, llegadme el mensaje, y es que les conocía de vista, ¿eh? ni siquiera había hablado nunca con ellos, y, y dije yo, esto me gusta. Mm. Y directamente le respondí, le vamos a, a quedar y hablamos. Y Ajá. aquí más contento que, que nada, la verdad. Eh, claro, tú te encontraste ya con, eh, con las canciones, supongo, prácticamente hechas, ¿no?, Sí. Eh, y luego las líneas debajo supongo que ahí sí que algo aportarías tú después no supongo sí sí, sí. yo cuando bueno cuando entré eh, o sea jorge ya tenía todo todo prácticamente grabado faltaban sí. cosillas entonces bueno a mí me dio tiempo a, a grabar todavía algún bajo que tenía grabado él pero bueno por lo modificamos ¿no? y, y porque tocará yo más que nada y, y eso y metí no sé si grabé tres, tres temas tres, tres, temas, tres temas, sí. Sí, tres temas y algún coro también metí sí. Ajá Oye, pues eh, si os parece Y así hacemos un inciso Para que la gente pueda escuchar también vuestra música Y no solo vuestras lindas voces Pues eh, ponemos el siguiente tema Que aparece aquí en el EP Que es All for One Y que le podemos dar chicha ya, si queréis Sí, claro Bueno, eh, ya hemos hablado un montón de cosas acerca de la grabación de, de todo esto, de la historia de la banda y de cómo os habéis juntado, y claro, me imagino que como, como todos hay muchas ganas de, de plasmar esto en directo, de hecho, por eso eh, sois una banda, ¿no?, pues para, para hacer esto en directo, ya habéis hecho algún bolo y tenéis una a la vista bastante especial. Sí, la verdad es que estamos súper agradecidos a, a los promotores que, que han contado con nosotros porque ha sido toda una sorpresa ¿no? que una banda que ya te digo ¿no? que no tenemos ni disco que vamos a sacar este EP esta semana ¿no? y, y aunque sí que es verdad que habíamos movido un poco el single también a través de algunas agencias de, de management y demás pues fue sido una sorpresa ¿no? que, que de repente sin, sin sin habernos estrenado ni tan siquiera, de repente el primer concierto te llame a tocar a Bilbao ahí Con nada más y nada menos que con dare ¿no? con, sí. con dar en el elteclista decil indi y que un, un estreno arriesgado pues sí, la verdad, ¿no? sí, la sí. y, y la verdad es que encantados ¿no? porque eh, fuimos allí y 250 personas parece que hubo o sea, estaba la, la sala a topepe tope, o sea, desde además súper agradecidos a la gente que, que, que no fueron a ver solo a dare, sino que se interesaron también por el teronero uh -huh. y pues un poco nerviosos pero bueno la verdad que yo creo que salió bastante bien Sí, la verdad que muy contentos, o sea, lo que pasa es que, claro, siempre vas... El primer concierto íbamos un poco justos porque en muy pocos meses hemos hecho... Uf, o sea, sobre todo sobre todo él, que es el que más carga, él y él y Silvia, los demás apoyamos todo lo que podemos, pero hemos hecho muchísimo trabajo, entonces y vamos un poco contra el reloj, pero vamos, yo salir súper contento y ver una sala a tope que desde el primer momento están delante entregándose y no te conocen de nada, wow, eso no, tiene, sí. no tiene palabras. Vamos. Para mí fue súper curioso que digo... Yo alucinaba, ¿no? Porque terminamos el concierto, cuando ya había terminado Dara incluso, y venía gente a decir, pero dame un Sheldish y firmamelo, y firmamos. Y, y, pero, pero, sí. Sí, sí. Yo alucinaba, a mí no me había en la vida, y bueno. No, está bien, está bien, porque sí. así uno se motiva, joder, para, para sí, tirar eh. para adelante y tirar con más ganas, ¿no? Sí, y luego, bueno, hace dos semanas estuvimos también en San Sebastián, en el Doca, con un grupo sueco que se llama Thunder Mother, son chicas que tienen un directo espectacular, brutal, la verdad. Y también que, que ellas eh, te feliciten después del concierto Y que cinco o seis días después Te, te, te llegue por Facebook un mensaje de, de dos de ellas Diciendo que, que, joder Que tenías un directo muy, muy chulo y demás también pues, pues también una sorpresa, la verdad Que no... Totalmente inesperada que a, Te pones ahí en Y dices, pues, soy un peladillo yo aquí <risa> de, de mi casa y Pero bueno, sí Pues la verdad que súper contentos Oye, pues bueno Ya hemos cantado un par de canciones Aquí en... De lo que tenéis grabado para... El, en estudio En estudio Y a ver qué, qué opina después la gente de lo que de lo que ve ahí en directo. Esperamos que vayan para poder, por lo menos poder opinar y no hablar de oídas después. Oye, pues un placer haberos tenido aquí, de verdad. Un placer eh, para vosotros. Lo mismo, encantado. Muchas gracias por invitarnos allí. A vosotros por venir, no, no pasa nada. Como siempre, hemos carecido de lo mismo, de que no hay ni pasta, ni moscatel, ni nada para haberos sacado. Pero bueno, oye, yo que ah. sé, para la próxima vez igual ya tendremos... Reza, <risa> hay, hay sombrero, hay sombrero. <risa> <Ya se reza. risa> Bueno, oye, pues que, que os vaya muy bien, hasta la próxima y ya nos despedimos con Many Years. Muy bien, Venga. este es uno de mis temas preferidos, a ver ¿Qué, qué os parece. Estupendamente, Agur, Many Agur. Years, Ecstasy. Que mantuvieron nuestros compañeros de Whisky Ratia Más concretamente del programa ¿Cómo están ustedes? Que se emite cada lunes de 8 a 10 de la tarde Con todo el mundillo del metal y del heavy Son navarros, son de Iruña, son Ecstasy En octubre lanzarán su primer larga duración Ahora acaban de publicar su EP con tres temas Entre ellos, esto que está sonando Ahí estaba la entrevista Que realizaron lo dicho nuestros compañeros Tegus Quirratia hace dos semanas, a esta banda de Iruña, a Éxtasis. Tres temas que nos han dejado la piel de gallina O sea que cuidadito porque en octubre ya tendremos aquí En Euskal Música en la nueva temporada Será cuarta temporada ya de Euskal Música En Berriozar y Ratia después del verandito Tendremos ya el álbum completo de Ecstasy Y lo podremos escuchar En Euskal Música Para compartir contigo y para disfrutar Del auténtico buen metal que hace esta formación De Iruña Ecstasy Nos vamos con Gosategui, nos vamos con el recopilatorio All Star 1992-2002 Hasta <música> Elena Villa Ezin ez lertzean nago, zabeleko kalambeak ezin dut gehiago. Haze ondo pasatu nu, ura gaua hartzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa. Ikasketak astudit dugneskak kutzi nauela zafarra farra honbat botatzeko aitzakirik eginu faltazazki edunetatik behin izaten dalarun bat Formali bitzen ez baina begira gauzak zerdidan No eita bigara gardota laugintonik segidan Azkeneko kokoko lakalte eginotezidan Aztele nahi biarame, ez inez nertzean nago Zer gogoda zen balantzaren uraxetan zapatari gabenin zen eskerrak nire galtzetan ez xan poligaldi zen Hurengoan emango dut gizonzintzoaren zan daberre Zatzen aizela pentsatzen dut maiz Haukera sortzen denean Berriz juer gara joan gonaiz Astelena bilaramun Ezin ez jo aparte <makes> ikia hala sai geu den eskabatek beiratuta keinue gezigunar Comenzó su andadura en 1992, abriendo nuevos y revolucionarios caminos para la triquetriza. Su primer disco llegaría tres años más tarde, en el 95, y se convertiría en una referencia iniludible para la banda. En el año 2012, el grupo celebra su vigésimo aniversario y con él, este disco que tengo en mis manos, el álbum bajo el título Glossategi All Star 1992-2012, Viene pues a actualizar las canciones más emblemáticas de su historia con una espléndida nueva grabación. El nuevo disco viene marcado con el sello de la calidad y la seguridad que las ya populares canciones les aporta el fino trabajo de producción realizado por el músico de Vera, Mikkel Irazoki. Los primeros conciertos de presentación de este disco pues los dieron el pasado IZO, 10 de noviembre del 2012 en Aurich, el 6 de diciembre en Orio y el 7 de diciembre del 2012 en la localidad Gipuzcuana de eh, Idiazabal Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración los temas Calambreak y Danchalequan y estos son los primeros compases del tema titulado Porrupakaka, como compuesto comprobar con la colaboración de Pivich Porroch Eta Marimotot, los payasos Muzik <tune> Y es la hora de decirte adiós, se nos han pasado volando estos 90 minutos como lo hacemos cada semana en la sintonía del 100.8 en Berriozario y Ratia y en Internet, ya sabes que también nos puedes sintonizar en eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio y por supuesto cada fin de semana estamos nuevamente contigo, sábado y domingo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde pero eso sí, en repetición, en redifusión. y de partido por sin queriendo contura en el programa de hoy hemos escuchado al chatu a ladislao que estarán el próximo jueves aquí en Euskal música para presentarnos su primer larga duración pantalla hemos escuchado el nuevo de betata Gary a los del Rayo a voltaya hemos escuchado la entrevista que realizaron nuestros compañeros de deeguski rafael Cómo están ustedes a la formación de iluña Éxtasy Y, para terminar, hemos escuchado la música de Gosategui. Y nos vamos a despedir con la canción del Nafarroñez. Ya sabes que el 19 de octubre de este año 2014 le toca el turno a la Icastola de Sangüesa con el lema Esan, Isan, Gosan. La letra ha sido eh, realizada por la sangüesina Nuria Badía y la música ha correspondido a cargo de la formación de Tafaya Zartacoka con elisan con el Esan. Con el Esan Y san, gozan, lema del Nafarrón y es de este año 2014 os decimos adiós, será hasta la próxima semana, dentro de 7 días. Volvemos con entrevista a la Dislau y con un montón más de buena música. Aur.